Y como trae las músicas, este ventarroncito que estamos compartiendo en la siesta que nos fue, también vienen de a ratos, así como, como ráfagas, algunas columnas. Y por eso hoy le damos la bienvenida nuevamente a Jessica Maggio por acá, con su habitual columna, vamos a decir habitual columna, de la Biblioteca Digital Pampeana. Buenas tardes, Jessica. Hola, ¿cómo andás, Juan Pablo? Buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de bueno, Radio Carmel. Bienvenida, Jessica, de nuevo bienvenida porque, bueno, viste cómo es. Este, No pudimos estar por un par de semanitas al pie del, de la columna, pero acá estamos de nuevo circulando, funcionando, y nos imaginamos que la Biblioteca Digital Pampeana también lo está haciendo. Sí, sí, más vale, pero no, buenísimo que estén todos bien, que esté todo bien, así que... Este, nada bueno seguimos y, y le vamos a, y vamos a seguir laburando y así bueno y con esto de la pandemia va a ser así y no vamos a tener de vez en cuando algún hito ida y vuelta pero bueno lo importante es seguir firme con, con esto y a full trabajando chico. tal cual tal sí, cual sí. y hablando de seguir firme la biblioteca qué pasa eh, qué pasa qué sí, pasa sí. mira viste que hicimos la presentación el mes <ríe> pasado el libro de Alejandro de Alejandra Carranza Y se realizaron muchas actividades, ¿no? Estela Gamboa, una docente de la Escuela 262 eh, Ruca Huitru, creó una didáctica que realizaron alumnos y alumnos de primer grado, che, con el libro de poesías para niños y niñas. Y bueno, ellos, eh, niños y niñas, crearon también un libro de poesía de Ale en macrotipo. ¿Por qué? Porque Alejandra es eh, una, una escritora este, no vidente y eso entonces ellos también crearon con la poesía de Deale, un libro en macrotipo, en braille e ilustrado con texturas para, y con texturas para niños y niñas eh, disminuidos visuales, ¿no es cierto? Este libro se va a presentar en una feria de la escuela, o sea, los mismos niños que, que estuvieron en la presentación del libro de Alejandra, crearon eh, un libro también, con su poesía. ¡Qué bueno! ¡Y qué participación! Sí. Esa sí, pivada. ¿Eh? encima sí, sí. los de primer grado, me quedé mascando el freno ahí, con lo, los de primer grado sí. se arremangaron a laburar con este, ¿cómo sí. se llama? Gente sí. Divertida. Gente Divertida, sí, de de Alejandra Carranza, Carranza, ahora de agosto, sí, sí, hermoso, hermoso el libro, este, eh, sí, de versos, de cosillas, muy lindo libro para niños y niñas. Bueno, y ahora, eh, la semana que viene, va se va a presentar eh, un libro de alguien que, Que conoce Radio Cremés, que ha trabajado en Radio Cremés, el libro de Matías Apeño, ¡Epa! los días y la noche de Jamil y Hassan, de Jamil y Hassan, eh, bueno, eh, se va a presentar acá en el en el, en el barrio de Villa Elisa, eh, acá en la Comisión Vecinal, eh, por el Día del Niño, el, el día anterior, o sea, el viernes, se va a presentar porque como el Día del Niño va a ser el sábado, y va a ser la niñez. Muy bien. El Día de la niñez, va a ser el sábado y va a ser abierto, y eso van a ver eh, muchos niños y niñas, así que él... Eh, lo va a presentar el viernes al libro, acá en Villaniza, en la Comisión Vecinal. Muy bien, y después, muy bien. Sí, sí. Y después, el 3 de septiembre, Tamara eh, Muñoz Muñoz es una novelista LGBT y LGBTIQ, eh, que va a presentar el libro Mírame otra vez en un colegio secundario eh, que se llama eh, Panquitruz, eh, eh, Nen Panquitruz, eh, acá también en, en Zona Norte. Y bueno, y eso y va a ser justo, eh, el 4 de septiembre es el Día Mundial de la Salud Sexual, entonces ella lo va a presentar el 3 de septiembre. Eh, bueno, y Tamara va a estar acompañada por Bárbara Urban, que es militante trans, y que va a hablar también sobre identidad de género. Así que bueno, bastante completa. vamos a tener unas presentaciones ahora a fines de agosto de, de Matías Apeño y después eh, los primeros días de septiembre de Tamara. Así que esos dos libros van a ser los recomendados del mes de septiembre. Muy bien, ojalá que la semana que viene, sin falta, podamos volver eh, sobre la cuestión y hablar un poquito más del libro de Matías, así no le tenemos que tirarle de las orejas porque él por ahí nos cruzamos y no nos cuenta nada, ¿viste? No le nah. cuenta nada, ahí ese es, libro está... Es vecino estuvo... de la siesta, es vecino de la siesta, estuvo ayer acá. Este, pisando uh -huh. este bueno sí nos cruzamos nos cruzamos pero va a ser este muy interesante ganó un, un primer premio en un concurso de cuentos infantiles en la Diputación de Bajos en España en el 2005 ese va a ser el libro que va a presentar muy eh, bien muy importante y aparte son, sí, de, de niños eh, dos hermanitos no que están en un país que está en guerra así que va a ser muy interesante para hablar con con chicos y chicas la semana que viene con, con esta situaciones que están pasando a nivel mundial, estas cosas que están pasando y de paso vamos a hablar del tema de la guerra, todo lo que eso plantea, ¿no? Y como que se tienen que terminar, obviamente. Tal Entonces, cual, tal cual. <risa> y ahí este también hay una cuestión que tiene que ver con la literatura, que es este justamente la capacidad de regeneración social y de sanación que propone un buen manejo de, de la lectura y los hábitos. Este, de leer están sumamente relacionados con la educación que reciben las personas, así que bueno, me, nos sí, parece... Sobre, sí, sí. Sí, sí, sí sobre fin de año queremos también hacer una publicación de las actividades que se van realizando con los libros de la Biblioteca Digital Pampeana, así que vamos a vamos haciendo una publicación por año y entonces para que para ir distribuyendo en las escuelas para que se vayan realizando actividades eh, con libros eh, y eso que, que van creando las docentes Eh, y los docentes por eso bueno lo de Estela Gamboa es muy interesante es muy linda las actividades que hizo con niños y niñas y bueno así que así hay varios docentes que han enviado y que van y que van realizando actividades con estos libros no entonces eh, la lectura se o sea no es, no es algo feo, sino es algo que, que va teniendo eh, una dinámica tal entonces, cual el libro eso eh, no solamente se presenta el libro sino que después va teniendo una dinámica y vamos a ver qué actividades vamos a hacer con el libro de Matías Y ya también los docentes del secundario con el libro de Tamara, también ya, ya me dieron unas preguntas y eso que quieren hacer sobre este tema para hablar con el tema de orientación sexual e identidad de género, así que por el Día Mundial de la Salud Sexual. Así que bueno, en cada libro también vamos haciendo actividades, vamos utilizando parte de los libros, eh, niños y niñas van leyendo, jóvenes y personas adultas, así que bueno, y ese libro de actividades también lo va a expandir más por todo Muy bien, muy bien. Eh, Jessica, ¿se puede decir entonces que, preguntado a, por este, la marcha de la Biblioteca Digital Pampeana, la describe como si fuera una locomotora, verdaderamente? Eh? Sí, sí, sí, hay mucho combustible, hay muchas personas involucrándose y además está esta cuestión que nos está contando Jessica Maggio de que hay muchas docentes y muchos muchas personas eh, involucrándose En la en la enseñanza en la enseñanza primaria en muchos casos que laburan escribiendo y generando este un bueno una especie de un universo bastante espontáneo que ofrece una dinámica a quienes reciben educación en nuestro lugar del mundo. Eh, la Biblioteca sí, sí, Digital Pampeana la voy a recomendar ahora Dentro de unos instantes eh, Jessica sí. publicando, compartiendo el, el, la fanpage de, uh -huh. Justamente en, en Facebook este, Pero sí, sí, me gustaría también. que, no sé, si que, que nos podés contar este, Que te esté dejando más asombrada los últimos tiempos De la marcha de esta sí, locomotora Sí, bueno, ahora para cerrar esta columna Vamos a pasar una canción También creada por niños y niñas de primer grado de la Escuela 262, que está inspirada en, en las letras del libro de Alejandra. Eh, bueno, el profe de música Gabriel Luján le puso melodía, así que ahora vamos a cerrar esta columna con una, con una canción eh, que de una de una poesía realizada por niños y niñas de primer grado de la Escuela 262. Genial, genial. Hagamos <risa> así. Jessica muchísimas bueno, gracias si no. y que tenga linda tarde, ¿eh? Dale, muchas gracias a vos, un, Juan Pablo. Un cariño. Un abrazo y saludos a todos ahí, ah. en, la, a todos ahí en la radio que, que nos acompañan siempre. Y que, bueno, serán presentes, serán presentes. Abrazo, Jessica, abrazo y hasta pronto. Bueno, ahí la, la musiquita. y elegante que por las mañanas con su trompa toma mate. Un león muy enojado quería tomar helado, pero el heladero salió corriendo asustado. na i